¿Cómo te caracterizás ideológicamente? O, ¿O podés creer que no tiene ningún sentido?、Eh, no quiero etiquetas fáciles, pero para ayudarnos, digo,、eh, sos un conservador, sos popular, sos progresista, sos nacional y popular. ¿Cómo te definís vos mismo en ese sentido? No sé cómo me veo, pero bueno, espero que me vean como popular.、Uh -huh. eh... Digamos, porque la política. Debe ser así. Yo no veo la política de otra forma. Digamos, no entiendo.、Eh, digamos, no entiendo quien, quien sea conservador, quien sea.、Eh, pero no lo entiendo por qué. Porque la política es tan dinámica, ¿sí? debe, debe ser tan dinámica, porque la realidad es dinámica y todos los días hay problemas nuevos, hay soluciones que tienen que ser nuevas. Porque nos tenemos que ayornar todos los días a la realidad que vivimos.、Eh, entonces, si uno no, no, no está pendiente todos los días de los problemas cotidianos de la sociedad,、eh, bueno, por ahí perdernos en ideologías,、eh, en diagnóstico, en teoría, la verdad, digo, no, me, no, no reniego de quien lo haga y de quien lo tenga. digo,、uh -huh. Yo. Voy más a lo terrenal y, y a lo cotidiano.、Eh, y, y bueno, y b u e nada, por eso tampoco,、eh, digo, no sé, lo, lo llevo un poquito a colación a, a mi vida política, que,、eh, digamos, me gusta el ejecutivo para poder o tratar de solucionar los problemas cotidianos y los problemas que hay hoy, digamos.、Eh, Por ahí, desde un consejo deliberante o de una cámara de diputados, por ahí nada, es un poco como más teórico el tema, ¿no? Claro.、Eh, y, y bueno, nada, por eso sueño con ser intendente.、Eh, no sé si te respondí un poquito la. la sí, no, está, está la... bien,、eh, por supuesto, porque en tu discurso se recontra adivina eso,、eh, está claro de que. Los posicionamientos ideológicos, que a mí por supuesto también me parecen importantes en cuanto a, a, a quién sos, dónde estás parado,、eh, qué posición tenés,、eh, por ejemplo, eh, eh, frente a, a, la,、eh, a la ley de aborto. ¿Es, es,、eh, ¿Tenés una posición o, o crees que también se va manejando de acuerdo no, a eso? No, yo no tengo una posición tomada con respecto a esto porque tampoco la he tenido que tomar.、Uh -huh. Digamos, mi opinión con respecto a esto. No va a influir en el tema, digo, no he sido legislador, no lo voy a hacer tampoco,、eh, y entonces no he tenido que tomar una posición ni ponerme a. porque no es un tema tan, digamos, a la ligera, si no lo e s t u d i á s si no dialogás con la gente、eh, que estudió el tema,、eh, entonces no lo veo relevante para lo que yo quiero hacer, que es. Cambiar la realidad de Santa Rosa. Ahora, es un tema sumamente importante, sumamente importante,、eh, pero bueno, hay gente que sabe del tema, que estudia el tema que, y que, bueno,、eh, me remito a, a ellos y, al, y, a, y a la discusión que se ha dado sanamente、eh, para tratar este tema.、Eh, en los posicionamientos ideológicos a que me refiero vos, hace un ratito afirmaste algo que yo creo que. Ahí sí es, es una cuestión clara donde uno se para de un lado del otro. Cuando hablaste de los vagos,、eh, yo cuando escucho a una persona decir、eh, son todos vagos, no quieren labrar. u、eh, eh, Bueno, yo estoy del de lado enfrente claramente en ese sentido.、Eh, Hubo algún momento en que dirigentes del radicalismo、eh, dijeron que la asignación universal se iba por la canaleta del juego y de la droga, ¿recordás?、Eh, ¿qué, ¿Qué pensamiento tenés respecto de ese tipo de medidas sociales o, en todo caso, de derechos sociales? Que se conquistaron、eh, en la etapa k i r c h n e r i s t a sobre todo, porque fue así,、eh, ¿te, ¿te parecen que fueron un abuso o, o era algo que era una carencia? De... No, no, yo creo que, que como política de Estado fue un acierto.、Eh, después puede haber matices en cuanto al momento en que lo efectivizás, ¿no? Y、eh, bueno, si, si se hizo del todo bien, si se llevó a cabo como tendría que haber sido, si se dio un, un, un diálogo. Yo lo que digo es que en la política tiene que haber diálogo.、Eh, aunque vos tengas mayorías, tenés que dialogar con, con las minorías. ¿sí? Mm. En, todo, en, to, en, en todo aspecto de la sociedad, las minorías. Eh, tienen que ser tomadas en cuenta. ¿sí? Y en la política también.、Eh, yo creo que las mayorías se, se van a nutrir de la minoría.、Eh, y en estos casos sería importante que、eh, estas ideas y estas políticas de Estado se nutran también de las voces que no son tan afines.、Uh -huh. Pero desde un diálogo sincero, desde un diálogo de aporte, de construcción. ¿viste?、Eh, entonces, por ahí se podría. Hay c o s a s Perfectibles, y digo,、eh, no todo tiene que ser blanco o negro en la vida. Yo digo, y aparte que creo que hay que romper con la grieta, la grieta no nos lleva a ningún lado, ningún tipo de grieta nos lleva a ningún lado.、Eh, yo charlo con, con todo el mundo, dialogo con todo el mundo, y de todo el mundo quiero nutrir... ...y nutrirme、eh, y sacar buenas ideas. Y creo que todo el mundo tiene buenas ideas.、Eh. Uno lo que percibe es que esta, esta falta de diálogo en la política es impresionante, no ya solo en términos de, de mayorías y minorías. Uno lo que percibe es que muchas veces no hablan entre ministros de un mismo gobierno.、Eh, el espectáculo que, que han dado el propio presidente con Cristina, hablándose a través de los medios. En nuestra ciudad también,、eh, concejales de, de un bloque que no hablan entre sí. Eh, dentro del radicalismo, ¿vos crees que hay, una, hay conversaciones políticas básicas, elementales? ¿O, tam, o también lo percibís que, que está pasando esto de que, sobre todo desde que además se imponen las redes sociales, es como que la gente se habla por ahí, ¿no? En vez de en una mesa. Sí, yo creo que ha ganado el individualismo en, to, en todo esto. Digamos.、Eh, el sálvese quien pueda, el. Y, y bueno, yo digo que sí, no es ajeno en nuestro partido a, a lo que estamos hablando.、Eh, habrá diálogo, seguramente.、Eh, yo no participo mucho, pero, pero digo, me parece que, que el diálogo es fundamental、eh, entre todas las fuerzas políticas. Hay que, digamos,、eh, incrementarlo. Hay que construirlo. Si a h está roto el diálogo, bueno, hay que construirlo. Hay que generar los lazos para construir. Y dialogar no significa estar de acuerdo o sumarme a la fila de tal o cual o que tal o cual me apoya. No. Pero hay que dialogar. Porque sin diálogo, lo que se genera ¿sí? son las imposiciones. ¿sí? Porque uno decide y el otro acata. O el resto acata. Entonces. Hay que generar el diálogo. Y yo, bueno, nada. Siempre fui una persona de diálogo en todos los aspectos de la vida. Y, y así espero serlo en la política también. ¿Cómo se conformó tu precandidatura? Y, y lo digo a partir de que el, el sistema político, para utilizar otra vez esta misma presión, tiende a pensar que, que todos esos esquemas también se definen en una especie de macroestructura. Entonces.、Eh, Es difícil verte desde ahí como que no sos el candidato que apadrina a Kroneberger. n ¿Es así realmente? ¿E e、¿Esa aparición que hiciste con, con el senador en algún momento fue un, un poco improvisada? A ver, contanos cómo, cómo se cocinó tu candidatura. Bueno, mira, yo hace.、Eh, cuando in me inicié con el centro de reciclado,、eh, al poco tiempo. En diálogos con muchos vecinos de, de la ciudad, digamos que no, nunca hicieron política, ¿no? Sí.、Eh, y que yo siempre iba con la idea de generar algo distinto. ¿Viste? A cada uno le dije, che, vos lo que tenés que hacer acá en el barrio es tal cosa, pero para ellos, para, digamos. Entonces en un, un momento se juntaron tres o cuatro de ellos y me dijeron, che, escúchame, y vos, vos has、ah, estado en política, ¿sí? Y vos tenés que encarar.、Eh, Eh, una, una candidatura que... y bueno, le digo, verme de candidato a intendente y juntando cartones. La verdad, que no sé si voy a dar la seriedad que, no, pero no busque la seriedad, la seriedad déjala para el resto. O sea, vos tenés que plantearte y mostrarte a la sociedad como sos. Si tenés buena s idea, s un tipo honesto.、Si、sos... Y así iniciamos este camino hace dos años y medio.、Eh... Y por eso digo que mi grupo nació desde los barrios y vamos hacia, hacia el centro, digamos. Pero,、eh, y, y bueno, y así fuimos caminando los barrios, charlando con uno, con otra,、eh, nutriendo este grupo. Y yo les prometí, les iba prometiendo, desde hace dos años y medio a la fecha, que iba a ser candidato a intendente. Por eso, hoy, dos años y medio después. Empezamos cumpliendo con nuestra primera promesa, que fue presentar nuestra lista、eh, para la intendencia de Santa Rosa. No tenés miedo、eh, que haya reproches del radicalismo eh, eh, que te digan: Bueno, estás perjudicando al partido porque ya hay un candidato que esto roba, que de alguna manera de, es un dirigente histórico con cierto consenso en la ciudad, que ha hecho una buena gestión. Eh, está esa mirada de que vos podrías perjudicarlo a él en beneficio quizá del candidato del PRO. Y yo en, ese, en, esa,、eh, en esa evaluación no puedo meterme, digamos. Yo no me, no me meto en lo que piense la gente. Ahora, si esto lo dice un dirigente del radicalismo, sí lo voy a, a contrarrestar con algo. Ahora, yo presento mi candidatura.、Eh, Digamos, cuando Francisco presentó su candidatura en forma extemporánea, yo lo primero que hice al día siguiente es decir, me preguntó un periodista, ¿van a salir a impugnar? No, yo、uh -huh. me n o j é mucho esa noche. Ahora, lo que, lo、eh, que yo. En lo forma que extemporánea yo... decís porque pre presentó la lista pasada a la medianoche. Exactamente.、Uh -huh. eh, si me hubiera pasado eso a mí, queda tranquilo, no estaríamos charlando en este momento. Seguro. No, no te bajan con, de, Olvídate, de, un, de un plumazo. Olvídate、eh, que sí. ¿sí? ¿Sí? Digo. Pero yo quiero empezar a cambiar la forma de hacer política. Si lo, Acá lo importante es que la gente elija. Puede elegir a, a un radical, a otro radical o a uno del pro.、Uh -huh. Ahora, yo voy a hacer campaña para nosotros, para nuestro proyecto.、Eh, de hecho, no voy prendido con ninguna de, la, de las dos listas.、Sí. Yo, cuando hicimos el pedido, o sea,、eh, el pedido fue.、Eh, Vas e i n candidato a gobernador en tu boleta.、Así、exactamente.、Es. Y el, yo hice la solicitud para ir prendido de las dos boletas gobernador. Sí. A pedido de ellos. Ajá. ¿Sí? O sea, en charlas con Maqueira y en charlas con v e r ó n Garay me dijeron: Che, Colo, vas a ir con nosotros, ¿no s é Vas a ir prendido con nosotros. Sí, sí, si voy con los dos, voy prendido. ¿Y a vos bueno, te da lo mismo eso? No, no me da lo mismo. Yo lo que quería era que la gente elija. Porque、uh -huh. puede haber uno de Maqueira que me quiera votar a mí. Sí. sí. sí. Y, y puede eso... haber un votante de v e r ó n Garay que me quiera votar a mí. Entonces. Acá lo importante es la decisión de la gente, no lo que nosotros hagamos con el aparato, ¿sí? digamos, que va a ser seguramente importante. Pero digo. Eh, eh, ¿Y vos vas a votar a, a b e r ó n Garay? Yo、eh, vamos a, a dejar que. e i s t e el la... freno de mano ahí, sí, y... vamos a dejar que la gente.、Eh, porque n u e s t r a lista no son todos radicales. ¿eh? Ajá. O sea, á Radical、confirmado? soy yo、sí. y otro muchacho más. El resto son independientes,、eh, hay alguno a f i n al、eh, pro. n o m b r a personas si querés hacer eso.、Eh, bueno, paso... Está、eh, María Alejandra Pino. Sí, es tu vice,、eh, Es mi vice, que es una ama de casa. Vive、eh, en el 5000.、Eh, vive e r d d a v en el 5000,、eh, estuvo participando de la comisión vecinal del 5000.、Eh, es una, una buena mujer con, con ganas de labrar u por su barrio, por su ciudad. Pero una persona común. Claro. ¿Me entendés? Sin sí, sí. ideología política.、Eh, bueno, segundo, pero ahí ves, una persona común también tiene ideología política. Seguramente, no una ideología partidaria.、Uh -huh. No forma parte de una estructura de, de partidaria.、Eh, segura, claro. Pero después está Rodrigo Catrón Mendía, que sí que es afiliado radical.、Uh -huh. eh, eh, después está、eh, Fabiana Nungesser, que es ex docente y, y música. Eh, una genia. Después、eh, Carmelo de la Campa, que nada, es un laburante que le gusta el fútbol, fanático del Boy.、Eh, Lauriano Coronel estuvo participando de, de, de La Rural, fue gerente de La Rural. fue digo,、eh, También está、eh, José Bravo, que es un, otro reciclador、uh -huh. que vive en Villa Germinal.、Eh, digo, Gente de la más variedad. Entonces, yo no puedo meter a toda la gente de, de, de la lista、eh, con mi voto y con mi ideología y con mi ideología partidaria. e s t Es algo, es un proyecto local y queremos que la gente lo vea así y que elija entre los tres candidatos a intendente por el que mejor、uh, crea que, que puede llevar adelante la gestión municipal.、Sí. Seguramente voy, tal vez. Elija o p t e por alguno de los candidatos, ¿sí? Pero meterlo en este tema sería involucrar a todo el resto de mi lista,、eh, que yo no los obligo, y, y, ni quiero, ni, ni, ni me van a aceptar tampoco、eh, que, que hable sobre un candidato a gobernador, ¿no es cierto? Y, entonces no, no me decís todavía a, a quién votar. Y escúchame, e、eh... Está instalado un tema, ayer lo charlaba con, con Torroba justamente. El, el hijo de Torroba va de candidato.、Eh, pero mencionaba ayer al v o l e o así, acá en estos micrófonos, la cantidad de、eh, parientes y, y familias en algún sentido que, que viven hoy de la política. Ni siquiera estoy diciendo que, que lo hagan mal o que no lo merezcan, ¿no? pero sí que se están generando estas. Eh, dinastías de algún sentido,、eh, vos r e p a s a s los apellidos Marín, Verón Garay,、eh, Torroba, Dinápoli,、eh, Alto Laguirre.、Eh, Son familias tradicionales. ¿A vos te parece que porque、eh, esas familias cuidan su quintita de poder y, y están efectivamente conformando una dinastía, o es en realidad que la comunidad no se interesa en la política y entonces esas roscas、eh, quedan siempre en el mismo lugar? Y también haciendo la salvedad, como l o hacía ayer, de que la función pública a veces parece un privilegio y muchas veces es también un, un, un laburo en el que se expone la, la tranquilidad de una persona, ¿no? Porque no hay que creer que ser funcionario es solo este, estar acomodado.、Eh, a ver, ¿cómo te, cómo, ¿cómo te digo esto? Yo no estoy de acuerdo con la. Con la familia、eh, en la política, ¿no? Digamos.、Eh, ahora, si, si ellos creen que esos son los mejores candidatos que le pueden ofrecer a la sociedad, a mí me parece bien. Me parece bien desde su óptica y desde su punto de vista. s í En definitiva, quien va a decidir si estuvo bien o estuvo mal es la gente. No hay que menospreciar. A la gente, al votante, al vecino. Digo, todo lo que querramos. Por eso, votar es,、eh, digamos, es lo más lindo que puede haber. Y, y, y por eso hoy me decía, ¿y no crees que por ahí te pueden decir que eso s funcional a tal o cual? Mirá, v a a votar la gente. Entonces, la gente por ahí me dice, che, mirá, seguí con los cartones, porque no, no, para esto no das, ¿sí? O. Por ahí, che, mirá, la verdad que tenés el perfil que nosotros queremos、eh, o que nos gustaría para cambiar la política, para modernizarla, para. Bueno, pero en definitiva, la gente la que dice si la lista、eh, está bien, si la lista está mal, si, si Javier Torroba está bien que esté de, de tercer diputado o si está mal、eh, y que su padre sea intendente、eh, o candidato a intendente, bueno. Digamos,、eh, para mí no, no es de mi, de mi mayor agrado, yo no lo haría.、Uh -huh. Pero respeto、eh, quienes hayan decidido por esta cuestión、eh, para, para participar. Bueno, más o menos. ¿Y cuál es tu expectativa real en la elección, Colo? Porque está claro que no corres con ningún caballo del comisario. Y, y... Podés creer que vas a ganar, obviamente, pero también、eh, poniendo los pies sobre la tierra、eh, es, una, es cuesta arriba lo que afrontás. Bueno, vamos a participar. Y estamos teniendo, o sea, desde que se cerraron las listas hasta acá, ya hicimos más de 25 reuniones en los barrios.、Uh -huh. Reuniones con poca gente, con 6, 7, 10 personas.、Eh, nosotros vamos a tratar de llegar con nuestra idea. A la mayor cantidad de gente que podamos. Por supuesto,、eh, digamos, con las、eh, limitaciones que tenemos,、eh, en, todo, en todo sentido,、eh, con respecto a recursos y todo este tipo de, de cuestiones. Sí, más vale. Pero、eh, vamos a tratar de llegarle a, a todo el que podamos para explicarle cuál es nuestra idea. Y yo no creo que haya que contar los poroto antes. Eh, bueno, hay una en, en, en el turf. Hay una frase que dice que las fijas、eh, no son tan fijas. Después,、eh, digamos,、uh -huh. gana el 8 y, y el 8 después sale último.、Eh, nadie sabe, nadie sabe. Porque yo digo, decir hoy que tal o cual es el favorito, que tal o cual es el que lleva la delantera. Bueno, me parece medio aventurero. Eh, porque Digamos, estamos t o m a n d o n o la atribución que va a tener la gente、eh, en el momento de votar. Yo creo que en una de esas la gente quiere cambiar. O sea, yo lo,、eh, lo que persigo y lo que charlo con la gente es una voluntad de cambio, de renovación. Tal vez me equivoque, pero nosotros vamos con ese discurso y con esa idea. Y muchos están prendiendo. Bueno, veremos. Eh, veremos a ver cuánta gente vota. Ojalá que vote muchísima gente、eh, y, que, y que podamos escuchar en esa urna el, el sentir de todos los santarroceños y, y que nos digan qué es lo que quieren. Colo r a y m a n gracias por la conversación. Y si querés agregar algo más para cerrar, por supuesto que te escuchamos. No, te agradezco mucho、eh, o sea, que nos puedan escuchar. Que puedan、eh, saber qué es lo que pensamos y quiénes somos.、Eh, nada, es muy importante, así que les agradezco a ustedes la, la invitación. Quedamos a disposición para cuando crean conveniente. Y quiero saludar a toda la gente de, de mi lista,、eh, porque bueno, fueron, fue, fue difícil、eh, conformarla, fue difícil presentarla, fue difícil, eh, digamos, eh, nada. Todo este trayecto, y ahora estamos、eh, nada, un poquito más relajados y felices de poder、eh, ir ante la sociedad a que la gente decida. Así que gracias.